Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Ayer se reunió el SECOE del Maldonado, cuando nosotros terminamos el programa todavía la reunión continuaba y es por eso que ahora hacemos contacto para saber lo que sucedió en ese encuentro tan importante y la conversación es con el Director General de Gestión Ambiental de la Intendencia Departamental de Maldonado, con Jorge Piris. Buen día Jorge, bienvenido Buen día, ¿cómo estás, Jorge? Muy bien, queriendo saber los aspectos principales del encuentro de ayer en el Secoedo sí, ayer fue una reunión como para eh, un poco ver todo el tema de las medidas que había sacado el gobierno eh, y, y, y el decreto que se había aprobado, y bueno, y ahí coordinar acciones para, para estos días que que se vienen. ¿ah? Está, bueno, toda la, la fuerza armadas está la policía bomberos eh, la intendencia la departamental de salud y diferentes actores eh, para eh, coordinar diferentes acciones que vamos a tomar en estos días bien eh, decía en las declaraciones posteriores el intendente Antía como que le habían tirado el fardo del gobierno nacional a las intendencias para hacerse cargo de estas de estas situaciones cómo cómo tenemos que sí. interpretar eso <risa> ¿Se, se ven un poco sorprendidos por todo esto Eh, que nos hemos sorprendido, porque pues dejan un poco librado a, lo, a, a, a a las intendencias no por suerte acá en Maldonado se trabaja mucho en conjunto tanto con policía como con con bomberos prefectura que nosotros estamos siempre coordinando y trabajando en conjunto no y bueno eh la reunión más que nada fue para organizar algunos equipos de trabajo principalmente para controlar lo que es la aglomeraciones, los cierres de los de los diferentes locales, atacar un poco la fiesta clandestina que ya eh, tenemos noticias y vemos por internet que se están convocando alguna eh, bueno, para coordinar todo ese trabajo, ¿no? Jorge, buen día. Ricardo, ¿cómo andas? Buen día, ¿cómo andás, Ricardo? Bien, lo que tú acabas de mencionar, yo en varias ocasiones lo mencioné acá desde hace bastante tiempo, no que nuestra Intendencia, afortunadamente, siempre va unos cuantos pasos adelante en cuanto ha ido en, en, en, esta, en esta pandemia, unos cuantos pasos adelante, lo hizo con Jesús Bentancur al frente, que convocaba una reunión a cada rato si tenía que hacerlo, ahora lo, lo, lo está haciendo el ingeniero Antía con todos ustedes. Lo que te quería preguntar, porque más o menos uno ya conoce, o, o creo que todos procuramos hacer el ejercicio, de qué se puede, qué no se puede. Te quería preguntar eso de la coordinación con los distintos actores porque parece fácil dicho así, pero ¿cómo lo van a hacer? ¿Quién llama a quién? ¿Cómo, ¿Cómo es el orden para que tampoco eso se transforme en un caos? ¿Quién habla con ustedes? ¿Quién llama a la policía? ¿Quién se comunica con Salud Pública con ustedes y con la policía? ¿Cómo está definido eso? Eh, el tema es no, no, nosotros tenemos un cuerpo inspectivo que trabaja continuamente en coordinación con la, con la policía. Ajá. Es más, muchísimas veces salimos en conjunto y los operativos son en conjunto. Claro. También la dirección de tránsito lo ven cuando hace con prefectura y la policía y la republicana, todos los operativos. Eh, nosotros cuando necesitamos que salimos solo y necesitamos la presencia policial, llamamos y e inmediatamente contamos con eso. Uh -huh. Ahora lo que estamos planificando es para que haya diferentes equipos y salir en conjunto. Bien, y, y Antea decía también que está está este, definido como que un grupo mayor a 10 personas ya es una aglomeración de gente. Sí, fue una de las de la resoluciones que, que se tomó digo, eh, aglomeración de 10 personas, digo, si las 10 personas están a una distancia prudencial, usan tapabocas no están compartiendo el mate, ni una torta frita, ni nada, digo eh, es una cosa, ahora si, si hay 10 personas y las 10 están sin tapabocas, eh, compartiendo el mate, digo eh, hay, hay que ver un poco también la, la, la situación, uh -huh. lo que nosotros decidimos fijar 10 personas porque tenemos que tener un criterio, digo Eh, para más o menos eh, que la gente uh -huh. sepa de cuánto es una aglomeración o no, porque en ningún lado del decreto nacional ni lo que habló el presidente, en ningún lado queda claro cuánto es una aglomeración. Claro. Bueno, fue algo que fijamos nosotros para poder también darle reglas claras a los inspectores, a la policía y todo, de, de cómo actuar, ¿no? Uh -huh. Y el primer paso siempre, Jorge, tanto los inspectores de ustedes como la policía, como prefectura, etcétera, el primer paso es hablar este, en una buena con la gente, por favor, colóquensele en el tapaboca, aléjense un poco. El primer paso es ese, ¿verdad? Es, siempre. El, el, tra, el trabajo es, es, es disuasivo, es lo que vamos a, a siempre a priorizar, fue una de las cosas que hablamos. Uh -huh. Es más, nosotros estamos ahora armando eh, un plan que se llama Te estamos cuidando, en el cual vamos a tomar 80 jóvenes para las playas para que salgan a hacer un trabajo de información disuasivo, de hablar uh -huh. con la gente. Yo, eh, yo creo que, que, que eso es, nadie quiere llegar a, a, a, a reprimir, lo hablaba ayer uh -huh. muy claro el jefe de policía. Uh -huh. Eh, Jorge, eh, yéndonos al otro extremo, cuando sea necesario este, judicializar algún caso, porque eso está previsto, de hecho ya se han judicializado algunos casos, eh, ¿hay una, una sola vía o puede ser la intendencia a través de ustedes o de otra dependencia, la policía por su parte, fiscalía actuar de oficio? ¿Cómo está definido eso? También depende de cada situación cuando se plantee llegado el momento. Ah, eso depende de la situación. Nosotros hemos montones de actuaciones mandado a Fiscalía uh -huh. y la propia policía también. digo Eso depende de cada situación y bueno, ahí se consulta al fiscal o se remiten las actuaciones a, a Fiscalía, ¿no? Uh -huh. Jorge, va a ser lo mismo, este, hablando, eh, quedó muy claro el concepto de, de las 10 personas, lo que se denominaría aglomeración, porque todo depende de cada caso y situación. ¿Es lo mismo 10 personas juntas, amontonaditas, tomando mate en determinado lugar de la que 10 personas debajo de una sombrilla en la playa va a ser lo mismo? No, no no es lo mismo, porque la sombrilla tiene un metro y medio o dos metros no, de diámetro. dije di di la sombrilla, en campamentito cosas, que uno cosas, arma con la familia. ¿viste? Ajá. Digo, son cosas distintas. Nosotros incluso, eh, el grupo de los guardavidas armó una bandera que es de aglomeraciones, mm. ¿ah? que para que la gente sepa cuando vea esa bandera que en la playa esa eh, hay una aglomeración grande de de gente y tenga la opción de poder ir a otra playa. Claro. Después está en cada uno de si se quiere meter en una aglomeración o quiere ir a una playa donde haya menos gente. Uh -huh. Es un tema personal. Jorge, estamos en, en días en, en los cuales se viene Nochebuena, Navidad, fin de año, Año Nuevo, todo lo que tiene que ver con la disponibilidad de personal y eso. Es, es un tema que, que está eh, confirmado que van a, a contar, por ejemplo, de parte de ustedes en la Intendencia con todo el personal necesario y a su vez también, en el caso de la costumbre de venirse todos a la Rambla de noche, hace un rato lo hablamos también con el alcalde de acá de, de, de Punta del Este, con Carvallal, eh, en ese tipo de situaciones, ¿se va a tratar de disuadir desde antes evitando que, que la gente se encuentre y se amontone o se va a, de repente a poner en acción algún plan una vez que se concrete la aglomeración? Nosotros vamos a poner un plan de tratar de evitar las aglomeraciones que va a haber un plan todo publicitario callejero uh -huh. digo eh, el tema es tratar de evitar la aglomeración ¿ah? eh, personal inspectivo vamos a contar como contamos todos los años desde los veinticuatro de noche los treinta y uno de noche siempre tenemos personal a la orden, ah, incluso más tenemos que armar todos los operativos de limpieza, se, se organizan y se arman igual, digo por más que va a ser algo medio atípico, pero digo el servicio lo, lo estamos armando y planificando de igual manera, ah, eh si sí, personal vamos, vamos a tener. ¿Se van a habilitar los los parques y los lugares públicos? sí, fue algo que hablamos con salud pública que eh, recomendó de tratar de abrir lugares el caso de los parques que que teníamos cerrados por eh, abrirlos con un aforo bajo y con un protocolo bastante eh, estricto para buenos que la gente que pueda acceder tenga una opción. Sabemos que los aforos van a ser bajos, que mm. no va a ser mucha gente, pero por lo menos vamos abriendo lo, lo, lo, los parques, ¿no? Claro. Jorge, por ejemplo, en el caso del Mancebo, los los quinchos, ¿qué qué aforo se va a permitir por quincho? ¿Lo tienen definido? Y bueno, ahí tenemos quinchos chicos y quinchos grandes. Eh, eh, entonces ahora exactamente no me acuerdo exacto cuánto es lo de los quinchos chicos y lo de los grandes pero es, es bastante restringido, y, y más que nada eh, los quinchos están muy separados unos claro. entre otros, hay suficientes baños, uh -huh. bueno, ahí se va a tomar la temperatura al entrar, se le van a pedir los datos para saber eh, qué, qué, qué público y qué gente ingresa a los parques, uh -huh. Digo, eh, va a haber un control. También estamos haciendo un convenio con los scouts para para también que nos den una mano eh, en todo el tema del control, de, de los parques y ahora te pregunto de un parque absolutamente diferente Jorge por sus características y su, por sus prestaciones el Howell. Sí, el jaguel también lo vamos a abrir el jaguel es un parque que soporta a, hemos tenido días de 4.000 personas uh -huh. y lo, lo, vamos a hacer un aforo chico de unas 500 personas con determinadas características uh -huh. los juegos habilitados van a ser sometidos a desinfección sí. cada determinado tiempo, ¿Cómo va a ser Ya, ya hay un plan para desinfectar Ajá. los parques, y, y bueno, que, que que tiene cada tanto cada tres días se vuelve a desinfectar, porque claro. el producto que usamos tiene un efecto residual, claro. eh, y, y bueno, eh, está metido dentro de un plan que va a haber, por eso los parques se van a abrir más tarde, sí, sí. porque en la mañana temprano tenemos que hacer todo el tema de la Ajá. desinfección. El 24, 25, 31 y primero, ¿también van a estar abiertos? Los parques vamos a abrirlos a partir del día 26 y, y, y, y el primero no no, no estarían abiertos. ¿Qué otro parque? Porque hablamos de estos dos porque son de características diferentes y grandes parques que están muy lindos. ¿De qué otro parque hablamos, Jorge, que se nos esté escapando ahora, que también lo habilitan? Eh, la fauna, de, la Reserva, el parque mamá. de fauna de La Reserva. Eh, también está con un protocolo Uh -huh. que es distinto en cada claro. parque la, la situación es claro. distinta por eso el protocolo es distinto ¿Es el indígena sí sí indígena manceo jahuel eh, hay un protocolo para gaucho después hay eh, el parque en san carlos digo cada cada cada lugar tiene su protocolo diferente incluso va a salir también eh, adecuando a estas nuevas medidas un protocolo nuevo para para ajustar de los restaurantes claro. eh, y bueno vamos ajustando a medida que, que el gobierno va tomando medidas nosotros también vamos ajustando los protocolos ¿y el arboleto de los sitios lo van a habilitar de vuelta? el arboleto de ya está habilitado con un protocolo, ¿por qué se cerró? Porque eh, la arboleta tiene un riesgo de incendio muy grande sequía, y realmente, realmente lo que llovió el fin de semana en algunos lugares no dio, no dio ni para, para que el agua entre en la tierra, sí, como dicen sí, en campaña, sí, sí. pero eh, entonces por ahora lo tenemos cerrado por el riesgo grande de incendio que hay. Jorge, el otro capítulo que tú lo aludiste recién que yo te quería preguntar es el de la, el de la fiscalización, las inspecciones y el control de los establecimientos fundamentalmente gastronómicos, ¿es más o menos hoy lo que ustedes están haciendo exitosamente desde hace algunos meses o ahora se hace más hincapié, no hay apercibimiento, se va directo al cierre, a la multa, cómo es? No, no. Eh, por suerte, eh, la mayoría de los casos de, no, no hemos tenido inconveniente. Incluso uh -huh. más vimos este fin de semana pasado como que hubo una una merma tanto en la afluencia de público hacia distintos establecimientos como la circulación que había que era menor uh -huh. en la noche. Eh, nosotros vamos a seguir con el mismo plan digo que desde que comenzamos eh, primero notificamos y bueno si son residentes ahí tomamos la las medidas necesarias. Uh -huh. eh, Jorge, en lo que se refiere a todo el tema de, de los permisos para venta, venta de playas, ¿ya ya están, están este, los vendedores trabajando en la costa? En la costa ya hace tiempo que están trabajando. Eh, nosotros este año no dimos permisos nuevos. Uh -huh. Tomamos como válidos los permisos del año pasado. Eh, fue una medida que tomamos Eh, en virtud de que estamos tratando de, de contener de, la cantidad de permisos. Nosotros desde que comenzó este periodo de gobierno hemos venido bajando eh, los permisos de, de venta de playa. Un poco también se bajó muchísimo por el, el cortar la venta de extranjeros en la playa. ¿no? Jorge, en el caso de los vendedores de productos alimenticios o refrigerantes en la playa, ¿algún protocolo un poco más estricto, como por ejemplo uso obligatorio de tapabocas y algo más? Sí. Sí, eh, digo, todo todo lo que hay venta de helado, venta de refresco, los kioscos, bueno, fue renovado todo con Ajá. este nuevo periodo de gobierno, y, y se habló con los concesionarios para que marcara, para que respetaran determinados protocolos, ¿no? Claro. Eh, en lo que se refiere a la limpieza de playas, ¿las cuadrillas están bajando diariamente? Las cuadrillas arrancaron el primero de diciembre, uh -huh. estamos haciendo una puesta a punto, en muchos lugares todavía falta colocar los papeleros que que los tenemos apilados en algunos estacionamientos y no, no hemos podido colocarlos por porque hemos tenido que salir a hacer otro tipo de trabajo. Ahora, por ejemplo, estamos limpiando toda la arena que quedó de, del temporal uh -huh. este, que más de lluvia fue de viento claro. y, y bueno, los estacionamientos están tapados de arena y ahí la dirección de ser Urbano está, está, está ejecutando los, los, los trabajos. Conclusión, ¿algo de laburo tienen por delante Jorge, Tuito y toda tu gente? No, sí, el trabajo siempre hay y aparte le sumamos esto del COVID, claro. una nueva novedad, claro. así que estamos entretenidos. Eh, Jorge, gracias por esta charla y si no volvemos a hablar de los Felices Fiestas y Buen Año 2021. Bueno, igualmente Felices Fiestas para todos ahí en la radio gracias. y saludos Muy amable, gracias. gracias por todo. Frecuencia abierta, la tecnología a favor de la información.